Cuentos de hadas españoles La tetera Una vez en una cocina que parecía rica y elegante Se sentó Blues, la tetera Cara y delicada Blues estaba hecha para sentarse en un cojín suave Y siempre rodeada de tazas brillantes Solo la criada de más alto rango podía tocar a Blas Y también con guantes Evidentemente era una hermosa tetera Tenía un mango largo y un caño que era artísticamente curvo Fue fabricada usando arcilla cara y decorada a mano Sin duda era una elegante y hermosa tetera Las cucharas, las sartenes, la vieja caja o el gran reloj antiguo Estaban fascinados por su belleza Pero nunca nadie la felicitó Nunca apreciaron nada de lo que ella hizo Estaban secretamente celosos de ella Su belleza les asustaba Sabían que nunca serían tan imponentes como ella Pero Blues veía un grave fallo en sí misma Tenía un pequeño rasguño en la tapa Era tan pequeño que su dueño ni siquiera lo notó Pero eso nunca impidió que Blues... Se sintiera incompleta. Mientras que para su dueño era la tetera más hermosa, para Blues, ella misma. Era solo una tetera con un rasguño. Oh, oh, oye, por favor, ¿me das un autógrafo? Por favor, solo una gota de té en mi brillante superficie. No voy a dejar caer nada sobre ti. Además, ¿quién eres tú? Oh, Soy la jarra de la leche. La anterior se ha roto, así que me han fabricado a medida para ti. Escuché a la señora decir en la tienda que odiaría romper el juego. Pagaron dinero extra para hacerme exactamente a juego contigo. ¡Oh! ¡Eso es genial! ¿Y te gusta estar aquí? ¡Claro! Desde que escuché hablar a la señora, estaba deseando verte. Y ahora estoy muy asustado ¡Oh! ¡Eres tan bonita! ¡Oh! Gracias ¿Qué te pasa? No soy una tetera tan bonita como tú crees Soy una tetera con un rasguño No merezco todos esos cumplidos ¿Un rasguño? Sí, en mi tapa No merezco ser considerada perfecta e impecable porque no lo soy Pero, ¿de qué estás hablando? Eres tan perfecta como se puede llegar a ser. Tú no lo entiendes. Todos en esta cocina saben de mi Tara y siempre están hablando de ello. Escucha. ¿Y si se cae de la mano del dueño? Por supuesto que podría pasar. No sé por qué está tan orgullosa del rasguño en su tapa... Ja, ¡Ja, ja, Es verdad, y estoy segura de que el rasguño se debe a su propia arrogancia Oí que ella estiró tanto su cuello por el orgullo que se topó con la araña ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? La araña está ahí arriba No, no, conozco la historia Ella estaba saltando una vez para ir a algún sitio y la tapa se movía Todos le pidieron que fuera más despacio, pero ella no escuchó. ¡Y crack! Ahí estaba. Y tenemos que suponer que es hermosa. Mira cómo está ahora. ¿Lo ves? ¿Has oído eso? Uh, sí, lo he oído, pero eso no tiene ningún sentido. ¿En serio? ¿Te golpeaste con la araña? ¿Saltaste y te golpeaste la tapa? ¿A quién están engañando? No creo que sea así como te hiciste ese rasguño De todos modos, ¿cómo te lo hiciste? Yo... yo no me acuerdo Bueno, si no lo recuerdas es porque no es importante Pero, es que no los has escuchado Se supone que soy bella y perfecta Ese es mi deber No se supone que tengas que ser bella y perfecta Ese no es tu deber Eso lo dicen por decir «Escucha, alguien te amará y alguien te odiará. Tú decides en qué gastar tu energía, amor u odio. No puedes seguir preocupándote por lo que todos piensan de ti. Solo preocúpate por lo que piensas de ti misma. Al final, eso es todo lo que importa». En ese momento, la criada recogió a Blues con un guante blanco. Abrió la tapa... Y vertió agua caliente A Blues le encantaba llenarse con agua caliente Lo hacía sentirse cálida por dentro Pero a la vez, estaba asustada en silencio de que su rascuño de repente Fuera visible para todos Mientras Blues estaba ocupada, preocupándose por nada Algo terrible sucedió Cuando su dueño entró y la recogió No estaba lo suficientemente estable, lo que hizo que Blues se deslizara por sus manos. ¡No! Las cacerolas, las cucharas, la jarra de leche... Todos observaban con horror cómo la tetera empezaba a caer hacia el abismo. Y de repente... Blues estaba en el suelo. Su tapa estaba rota. Su asa larga y su hermoso caño... Que hacían en el suelo justo a su lado La hermosa tetera fue recogida y retirada ¡Oh, Dios mío! Sabía que este día llegaría ¡Es verdad! ¡Tenía que haber sido más hábil! Pues yo estoy seguro de que es por ese rasguño Por eso no ha podido mantener el equilibrio ¿Será eso verdad? ¿Me caí por mi defecto? Blues no podía entender que no había nada que ella pudiera haber hecho por detener la caída La mantuvieron en el ático durante días No tenía ni idea de lo que su destino había guardado para ella Blues lloró y lloró todo el día y toda la noche oh, ¡Odio estar aquí! Echo de menos la cocina El guante suave y blanco El agua caliente El sol El cojín Extraño todo Esto es tan raro Cuando estuve allí me preocupaba constantemente por lo que otros pensaran de mí No recuerdo haber disfrutado del sol Recuerdo que me preocupaba porque el rasguño de mi tapa se viera bajo la luz Perdí demasiado tiempo sintiéndome triste por el pequeño rasguño Unos días después, la doncella entró con una hermosa rosa en sus manos Ella cogió la rosa... Y la puso junto a Blues. La rosa no fue plantada en una maceta En cambio, metieron sus raíces en un paño blanco ¿Por qué estás aquí? ¿Te caíste también? ¿Caerme? ¿De dónde? Estoy aquí solo por unas horas Ellos me van a plantar de nuevo No, no lo harán Tú también tienes defectos como yo Mira tus espinas ¿Mis espinas? Mis espinas no son mi defecto. Forman parte de mí. Yo amo mis espinas. Pero... ¿Pero cómo es eso posible? No puedes amar tus defectos. Por última vez, no son defectos y estas espinas me hacen ser quien soy. La gente puede odiarme o quererme, pero yo me amo a mí misma. En ese momento... El propietario fue al ático a visitar a su preciada tetera. ¡Oh, todavía me siento muy triste por ti! ¡No quiero renunciar a ti! ¿Qué tengo que hacer? Cuando el propietario se sentó a pensar qué debía hacer con Blues, Blues pensó para sí misma. ¡Oh, él todavía me ama! ¡Incluso ahora que soy solo un tazón! ¡Cómo no lo vi antes! ¡A él nunca le importó el rasguño! La jarra de leche tenía razón Alguien me amará y alguien me odiará Pero soy yo quien decide en quién gastar mi energía Todo este tiempo elegí el odio Pero ya nunca más A partir de este día, elijo el amor Blues finalmente se sintió más ligera y libre Se dio cuenta de que estaba innecesariamente agobiada por las cosas Que no estaban bajo su control Ella suspiró y miró a su dueño Oh, mirad, está tan triste por mí Si él no quiere renunciar a mí después de todo esto, entonces tampoco debería darme por vencida mm. Veamos, ¿cómo podría ayudarle? Blues pensó por un momento y de repente se dio cuenta de algo ¡La rosa! Por supuesto, él me puede usar como una olla para la rosa Blue rápidamente se movió hacia la rosa Se aseguró de que su dueño no la estuviera mirando Porque a los humanos no les permitían conocer las vidas secretas de las teteras Se acercó mucho a la rosa e inclinó ligeramente la cabeza en su dirección Oye, bueno, esperemos que se dé cuenta Esto debería darle la pista Cuando el dueño regresó a la mesa Se sintió confundido al ver su tetera sentada tan cerca de la rosa ¡Espera! ¿Por qué estabas tan cerca de la rosa? ¡Oh! No importa, todavía no sé qué hacer con... ¡Espera! ¡La rosa! ¡Puedo plantar mi rosa en ti! ¡Oh! ¡Esa es una idea brillante! ¡Soy un genio! Oh, sí, claro, tú tuviste la idea Corrió con blues en una mano y la rosa en la otra Sin perder tiempo, rápidamente sacó algo de barro del jardín y lo puso dentro de la tetera Añadió un poco de agua y plantó la rosa con mucho cuidado ¡Era magnífico! Una hermosa rosa en una preciosa olla A ella no le importaba que estuviera rota o un poco áspera alrededor de los bordes Ella se amaba de esa manera Disfrutaba de la brisa fresca y la luz del sol todos los días Después de aceptarse completamente Se dio cuenta de que realmente no tenía ningún defecto Ya no era una tetera rota o una tetera con un rasguño Ella era solo Blues